El alcalde de la ciudad, Carlos González, ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que no bajemos la guardia durante estas fiestas de Navidad. Nos pide seguir reduciendo nuestras relaciones sociales y encuentros familiares porque podríamos volver a sufrir una tercera oleada de contagios a la vuelta de las vacaciones como ya ocurrió tras el verano. Las autoridades son claras. Advierten que debemos seguir tomando las medidas que ya sabemos para evitar más contagios ya que la vacuna, aunque está cerca aún, ...no ha llegado al país. Debo insistir en la necesidad de que seamos responsables... ...y que extrememos la precaución... ...esta semana que es tan propicia para el contacto social... ...tanto en el ámbito social, laboral y familiar. Ahora más que nunca tenemos que extremar la cautela, tenemos la experiencia de cómo la relajación nos llevó a una segunda ola y cómo desgraciadamente se han producido de nuevo terribles cifras tanto de contagios como de personas fallecidas y aunque parezca una obviedad todos tenemos que ser plenamente conscientes de que el virus sigue estando ahí y que no entiende de fiestas. Por lo tanto, bajar la guardia en estos días nos pasaría una costosa factura en enero que sería incluso dramática en términos personales. Por eso, ahora que estamos tan próximos al inicio de las vacunaciones y que se abren expectativas para ir volviendo a la normalidad, no podemos convertir las fiestas navideñas en el caldo de cultivo de una tercera ola. Por lo tanto, tenemos que asumir que esta va a ser una Navidad diferente y que tenemos que vivirla en consecuencia, como tal, como unas navidades diferentes, ya habrá tiempo para las celebraciones y ya habrá tiempo para mostrar afectos cuando hayamos logrado salir de esta situación y vencer al virus. Pues hoy en nuestro programa La Glorieta, en unos minutos, vamos a hablar con los responsables de la Oficina Medioambiental de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de las iniciativas puestas en marcha, ...para conservar y divulgar la riqueza ecológica... ...de nuestro entorno natural, también... ...sobre las 9 y media entrevistaremos al nuevo presidente... ...de la Junta Mayor de la Semana Santa, Joaquín Martínez... ...quien tomó posesión de su cargo el pasado viernes... ...y hoy por ser lunes a las 10 menos 10 de la mañana... ...les vamos a ofrecer un poco antes nuestra tertulia deportiva... ...con Paco Gómez y José Antonio González... ...quienes analizarán la derrota de Leite frente al Granada... ...y terminaremos a las diez y media de la mañana... ...con la concejal de urbanismo Ana Arabit... ...hablando del crecimiento urbanístico... ...que está experimentando nuestro municipio... ...y el que se está diseñando... ...entre otras muchas cuestiones... ...y en la ronda de noticias les contaremos... ...la importante operación policial... ...realizada entre Elche y Alicante... ...para acabar con una banda de delincuentes... ...dedicada al robo en viviendas... ...que utilizaba el método del hilo del pegamento... ...los ocho detenidos marcaban las viviendas con filamentos de pegamento en los marcos de las puertas de entrada para saber el momento adecuado para acceder a las mismas. Se han esclarecido 15 robos y no se descarta resolver más. La policía además ha recuperado gran cantidad de joyas, parte de las cuales ya han sido entregadas a sus legítimos propietarios. Y algo importante, la colaboración ciudadana ha sido fundamental a partir de la difusión de una campaña en la que se alertaba sobre el método del robo por parte de la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial. También les contaremos que el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Mazón, se, re se reunió ayer domingo con el presidente de la Comunidad de Murcia para sellar un frente común ...en defensa del trasvase Tajo Segura... ...y ha apelado al gobierno del Botanic... ...que se suma a esta causa... ...Carlos Mazón ha asegurado que a Puig... ...ya no le valen medias tintas... ...ni perder el tiempo para negociar con Cataluña... ...los denominados países catalans, ...ya que lo urgente es defender este trasvase... ...al ser clave para el desarrollo de nuestro territorio... ...y ahora... ...para comenzar este programa La Glorieta... ...pues les ofrecemos esa selección de música... ...para poder levantar el ánimo en esta mañana de lunes 14 de diciembre... ...vamos a traerles la música navideña... ...como lo estamos haciendo desde el pasado 1 de diciembre... ...con ritmos pero en esta ocasión distintos... ...los africanos, gracias a esos famosos niños y niñas... ...de un hogar infantil para huérfanos en Uganda... ...hablamos de Masaka Africana que incluso han grabado disco y tienen millones de seguidores por YouTube. Ellos nos desean feliz Navidad a ritmo de su país y en medio de los conflictos bélicos, la pobreza o las enfermedades, estos niños han conseguido a través de su música y sus bailes formar una gran familia y sonreír. Fero and Oi Felicity Kid is in Africa, not married este es el deseo de Navidad que nos ofrece hoy Masaka Kids Africana, los huérfanos de Uganda que siguen ofreciéndonos auténticas lecciones de amor, como nos la cantaba ese amor, ese love, hace ya muchas décadas el gran King Call. Love can be pleasing, love can be teasing, love can be pleasure Love can be playful, fill every day, full up to the measure It has been known to cause a fuss, thrown the best of us back on our heels And it can be the greatest thing since young Henry's first Fling with automobiles Oh, love can be magic Love can be tragic Love can be laughter Love can be wild yet sweet As the child who gets what he's after It all depends on how You play the game And on your point of view Because love knows no rhyme or reason Just be glad for what she sees in you Love can be magic, love can be tragic, love can be laughter Love can be wild yet sweet as a child who gets what he's after It all depends on how you play the game and on your point of view. Because gonna love no eye or her reason. Just be glad for what she sees in you. Y seguimos disfrutando de otra enorme grandísima voz la del rey Elvis Presley en Oh Sole Mio En 1960 we did a song called uh, uh, It's Now or Never and it was taken from uh, the Italian song Oh Sole Mio So I'd like to ask Sheryl uh, Nielsen to do the Italian version of Oh Sole Mio and then we'll do It's Now or Never This news of yours, ladies and gentlemen. Monte Soli, Cabell, Ole, O oh Sola, stand front in day. O oh Sola, O oh Sola. Stein front and say, Stein from. Oh, I'm yeah. When I first saw you.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 Like a willow, we would cry in ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, but you won't invite me. But who knows when? Y después de escuchar a Elvis Presley, vamos con las voces femeninas ¿Qué les parece disfrutar de la voz de una cantante hija de artistas, Liza Minnelli, quien nos canta Single Ladies.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 Con Rosmar y Alonso. 9 y 18 minutos de la mañana y continuamos aquí tras esta selección musical con las entrevistas programadas. Aunque el coronavirus haya ocupado gran parte de nuestro tiempo, en los medios de comunicación seguimos muy de cerca los problemas que ya veníamos arrastrando antes de esta pandemia, como es el cambio climático. En este sentido, la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, en pleno estado de alarma, puso en marcha su programa online Ecoinfluencer para despertar conciencia sobre la necesidad de proteger nuestro entorno natural y fomentar hábitos más sostenibles pues bien para hablar de este programa tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al coordinador de esta oficina antonio guerrero técnico ambiental de la universidad miguel hernández muy buenos días antonio buenos días ¿Cómo, primero, por qué surgió este, este movimiento, este programa de eco-influencers? ¿Por qué era necesario hacerlo, además, en pleno estado de alarma? Fue el pasado mes de abril, creo recordar. Sí, correcto. En realidad, bueno, el programa llevamos ya preparándolo de, desde antes, pero parece que vino muy bien por la parte, la parte online del mismo, ¿no?, Porque parece que nos vemos obligados a, a fomentar mucho esta parte, pero en realidad el programa ya venía desarrollándose desde antes porque el objetivo de lo que se pretende es no solamente dar un paso más en, en las actividades que hacemos de, desde la universidad en, en el sentido de voluntariado, o sea, actividades de sensibilización… En el sentido que vimos que había mucha gente que quería un nivel más de compromiso, ¿no? Gente que, que no solamente quería participar, sino que luego quería ser también protagonista y a su vez ser altavoz de, de, las, de, la, de las cosas que aprendía y comunicarlo a los demás. Entonces, por eso se creó este, este programa. ¿Y cuáles son sus objetivos? ¿Tiene hoja de ruta este programa? Bueno, el programa, el objetivo que tiene principalmente, como te comentaba, es, es ir un paso más en, para esas personas que, que están más concienciadas más ¿no? y que ya tienen bastante, bastante sensibilizadas. Entonces, el programa lo que consiste básicamente es, principalmente, darles una formación. El programa ha habido formaciones online, hay pequeñas píldoras formativas, sobre todo para asegurarnos que cualquier persona, porque estaba enfocado para, para que estuviera adaptado a, a todos los niveles, ¿no? de hecho era incluso para gente de la universidad, para gente que no fuera de la universidad, entonces lo primero, como siempre, es formar a esas personas que sepan, ¿no? pues, como cuando vamos a, a reforestar al club, pues, que te tienen que explicar un poquito pues, lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y la segunda parte sería pues, hacer... ...una actividad práctica... ...muchas veces pues... ...el propio voluntariado ¿no?... ...como se hace normalmente... ...pues ahora mismo estamos desarrollando aquí en la universidad... Un, unas, ...unas auditorías de... ...de contenedores de reciclaje... ...que nos están ayudando los ecoinfluencers... ...y lo más importante era ese tercer paso del que hablaba... ...en el que... ...lo que se trata es que una vez que la persona... ...ha recibido esa... ...esa experiencia y ha visto la importancia de lo que este, de, de, en ese área concreto porque hablamos de, de que este programa afecta a todas las áreas de medio ambiente, ¿no? De cambio climático, de residuos, de lo que, de consumos de agua, de todo. Entonces esa última parte, que es en la que, en la que entra la novedad, es en que estas personas se conviertan en influencers, en eco-influencers, en su entorno. Es decir, que estas personas intenten sensibilizar, intenten convencer que también es una palabra veces, que a veces está con un carácter a lo mejor, un poco negativo, pero hay que darle positividad, hay que convencer a la gente de lo que tú ya tienes claro, pues con argumentos, con, con imágenes, con lo que tengas a mano, para que sea más gente la que piense como tú, y en este caso que sea más gente la que esté concienciada y tenga claro que hay que, que hay que intentar cuidar al máximo nuestro único planeta porque es el que tenemos para vivir. Y tenemos ya resultados, ¿hay suficientes eco-influencers o quién quiere ser eco -influencer? ¿Quién se apunta a este programa? Pues mira, hemos tenido respuesta de todas las partes, desde como te comentaba, gente de la universidad, gente externa, y curiosamente dentro de la universidad ha habido de todo, pues desde propios alumnos de ciencias ambientales, como es de Esperar, ...como luego alumnos de cualquier otra carrera... ...pues, de periodismo, por ejemplo... ...ha habido también mucho interés... ...puesto que ellos ya tienen esa parte de, de, de sentirse... ...esa necesidad de, de, de, de contar, ¿no?... De, ...de comunicar... ...pero luego ha habido de, de carreras de ingeniería... ...y luego sorprendentemente también ha habido... ...bueno, sorprendentemente, porque pues... ...tampoco en principio no, no estaba pensado para ese nivel... ...pero ha habido personal de, de investigación... ...que también se ha apuntado, ha habido profesores... ...ha habido personal de administración... ...que también se ha apuntado al programa... Es decir, había habido, hemos, hemos, hemos dado en la llaga, ¿no? Había mucha gente que estaba deseando que, que les dieran las herramientas y que les dieran la excusa para poder, para poder ser un ecoinfluencer. ¿Y se pueden medir los resultados? Sabemos quiénes han querido ser ecoinfluencers, influencers quiénes han participado, pero ahora, ¿qué, qué, ¿qué resultados se están obteniendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, el hombre, para hacer conclusiones es pronto, pero vamos, los resultados de momento están siendo muy buenos, porque ha habido mucha aceptación, ha habido mucha gente que está haciendo la formación, gente incluso que todavía a lo mejor te dice que no puede, porque no puede a lo mejor hacer la parte activa, pero ya está haciendo la formación para en cuanto puedan hacer la parte activa. Entonces, de momento todo lo que estamos sacando está saliendo adelante y con mucha participación. Como te comentaba, ahora estábamos con una de las primeras actividades, que es una auditoría que hemos llamado Auditoría Reciclandes, porque teníamos un proyecto de, de reciclaje en la Universidad Miguel Hernández, que era el proyecto Reciclandez, y queríamos ver cómo estaba ese proyecto, de, cómo, pues, el estado actual, porque sin sí, tanto del año pasado, y queríamos saber un poquito a nivel de todos los campus y en todos los... Pues cómo como como había cojado, ¿no? si la gente lo estaba, estaba reciclando, si, si se estaban respetando los contenedores, si habían carencias o falta en algún sitio. Y es, hemos tirado del programa eConfluencer y hemos tenido un éxito porque hemos cubierto todos los campus, todos los edificios, la gente está encantada de poder echar una mano, de poder acercarse a hablar con los conserjes para ver si tienen alguna necesidad y solucionársela. Pues, ...también nos da a nosotros... ...pues brazos, digamos... O sea, ...al final los ecoinfluencers también son brazos que nos salen... De, ...para poder hacer más cosas. Ah, has comentado que es una de las primeras iniciativas... ...hay más iniciativas que salen de este programa online. Sí, por supuesto... ...por ejemplo, nosotros estamos dando ahora mucho... ...apoyando mucho a las iniciativas que están surgiendo ya... De, ...en materia de, pues, de limpieza de playas... ...o, o recogir, ¿no? de recogida de residuos... ...como ha salido en el hondo... ...o simplemente estas rutas nocturnas... Que, ...que están también ahora programadas para el hondo... ...en las que quieren también concienciar... ...sobre la, la importancia de la contaminación lumínica... ...pues lo que estamos haciendo es... ...coordinarnos con, con esta organización... ...de estas actividades... ...para no solamente, como hacíamos antes... ...mandarles voluntarios, ¿no?... ...en este caso lo que hacemos es mandarle co influencers... ...que no solamente hagan la actividad... ...sino de que, que la difundan a priori... ...es decir, que consigan que vaya más gente... ...invitando a amigos y a conocidos y una vez que han estado comunicando lo que ha pasado allí y dando a conocer en redes, en bueno, redes online y en persona. verdad tengo mucho hincapié que a los vecinos también hay que hablar con ellos y aprovechar el, el ascensor para contarle al vecino lo, lo importante que, que ha visto la contaminación lumínica que hay y tal, y que eso habría que solucionarlo. Una contaminación lumínica no solo en el hondo, sino también supongo que se dará en todos los espacios naturales de, del municipio. ¿Habéis empezado por el hondo? ¿Por qué? ...primero, por el hondo, eh, llamando la atención. Bueno, donde más se aprecia la contaminación lumínica... ...es en los espacios naturales. La contaminación lumínica es algo es poco conocido... ...pero es generalizado. Es decir, en, en España, pues esto es lo que viene a ser... ...un poquito para el que no lo conozca... ...es que por las noches, la, la luz artificial... ...es, aunque se ha reducido bastante en los últimos años... O sea, ...esas luces que se ponen no solamente para ahorrar energía... ...sino para, para evitar que, que, se de, que se pierda luz hacia, hacia el exterior... ...que hace que los animales, pues por la noche... Pues, ...no deja de ser noche... ...entonces, pues como puedes imaginar... ...pues imagínate un animal que, que, de, que depende de la oscuridad... ...para poder esconderse... ...pues con de noche con la luz de las farolas lo va a tener complicado ¿no?... ...entonces cuando sales fuera a los espacios naturales es donde se ve... Ese, ese problema, ¿no?, es donde ves esa, esa, esa importancia. Eh, estamos, Antonio, estamos a final de año y podemos ya, es momento de hacer balances. Eh, 2020 ha sido un año muy complicado, evidentemente, por la pandemia, pero ¿cuál es el balance de, de esta oficina? ¿Qué ha podido hacer, aparte de este programa tan ambicioso de co Influencer, que, que podéis destacar de 2020 eh, en vuestro trabajo? Bueno, para nosotros realmente ha sido un año bastante productivo, porque realmente no hemos parado. Hemos tenido la suerte de poder de poder trabajar incluso desde casa y lo que hemos dejado de hacer por un lado lo hemos aprovechado por otro. Es decir, pues como tuvimos que, que anular algunas salidas, voluntariados, actividades de sensibilización que teníamos, no, la, la famosa Semana Sostenible de la Universidad tuvimos que cancelarla. ...la Green Race, la carrera sostenible también se canceló... ...entonces por lo que se hizo fue aprovechar todo ese tiempo... ...para, para, hacer, un, para hacer un trabajo interno ¿no?... Para, ...para ordenar papeles que se suele decir... ...entonces estuvimos centrándonos pues hemos aprovechado... ...para ahondar para más en el plan de movilidad del, del, del campus... Hemos, ...se ha estado mejorando la eficiencia ¿no?... ...buscando mayor, mayor nivel de eficiencia en la gestión de, de los consumos... De, pues, ...de luz, de agua... Hemos también estado revisando la, la gestión que hacemos de los residuos, por ejemplo, en, en los laboratorios, que, que hay residuos peligrosos y, y se ha estado, hemos estado afinando en todas las áreas. Antonio, ¿y 2021 qué le pedís al, al nuevo año? ¿Y ¿Cuáles van a ser vuestros retos? Bueno, para 2021 venimos, venimos fuertes, ya hemos hecho una planificación muy optimista, en la que pensamos que vamos a poder seguir haciendo actividades al aire libre, con mascarilla o sin mascarilla, pues se está viendo que pues, es, un, es una actividad bastante, bastante compatible con, con la pandemia, ¿no? el, el hacer actividades al aire libre, en la que se respetan bastante bien las distancias, con lo cual vamos a apostar por, por esa vía, por hacer actividades al aire libre. Pues muchísimas gracias eh, Antonio Guerrero, coordinador de la Oficina Ambiental de la Universidad o Miguel Hernández, eh, por el trabajo que realizáis para conservar nuestros espacios naturales. Gracias. Gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Según el último estudio general de medios, Teleelch Radio Marca es la emisora de Elche que más crece. Y queremos dar las gracias a todos los que nos seguís desde el 101.4 FM, Teleelch Televisión, Web y App de Teleelch e iBox porque juntos sois más de 50.000 oyentes. Gracias por elegirnos para acompañaros cada día. Desde Teleelch en Radio Marca, feliz Navidad. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues seguimos aquí en el programa La Glorieta. Pasan cuatro minutos de las nueve y media de la mañana y antes de la siguiente entrevista vamos con más voces femeninas. Grandes voces, la de Solia Jiménez, por ejemplo, cantándonos toda una vida. Estaría contigo no me importa en qué forma ni cómo ni dónde pero junto a ti toda una vida te estaría amando te estaría cuidando como cuido mi vida Que laat vivo para ti. Ik no me cansaría de decirte siempre, pero zeggen dat ik altijd, mi altijd, altijd, angustia y desesperación. Toda una vida estaría altijd, tele Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las 9 y 38 minutos y tenemos 13,3 grados de temperatura. La Junta Mayor de la Semana Santa les contamos que va a abrir o está abriendo una nueva etapa en su historia tras la renovación de su Junta Directiva. El pasado fin de semana tomó posesión de su cargo el nuevo presidente, ...de la Junta Joaquín Martínez... ...quien lleva más de 30 años vinculado... ...a diferentes cofradías y hermandades... ...de la Semana Santa de Elche... ...y además ha ocupado cargos... ...en las anteriores juntas directivas... ...y fue el trencaor del guío en 2005... ...a él le damos la bienvenida hoy a nuestro programa... ...y también la enhorabuena por su elección... ...Joaquín Martínez, muy buenos días... ...buenos días y muchas gracias... ...hemos esperado... ...a poder hacerle esta entrevista... ...porque desde su elección... ...hasta la toma de posesión... ...han pasado, creo que, que incluso meses. Sí, bueno, eh, realmente... Eh, ...la elección... ...en eh, las posibilidades y de Semana Santa... ...como es una asociación... ...pública de fieles de la Iglesia Católica... Eh, ...la Asamblea realmente... Eh, ...realiza la votación... ...pero esta no es ratificada... ...hasta que se produce el nombramiento... ...por parte de, del obispo de la diócesis... Entonces eso se produjo, pues eso se envió un trámite y se produjo hace escasas semanas y ya pues el sábado, este mismo sábado se celebró la ceremonia de toma de posesión. Por eso esa ceremonia se llevó a cabo en la Basílica de Santa María. Así es, eh, en la misa de 10 de la mañana del sábado pues al acabar se celebró. Se celebró enormemente nombramiento, eh, la ceremonia de toma de posesión y también de despedida de, de Gaspar Agulló, el que ha sido el presidente hasta, hasta este pasado sábado, durante los cuatro últimos años. En ese acto vimos que no faltó eh, ningún representante del, del Gobierno actual. La Semana Santa, eh, eso significa que sigue estando apoyada por el Ayuntamiento de Che Sí, y desde luego es, podemos decir que el ayuntamiento es uno de los principales sostenes económicos de la, de la Semana Santa licitana, porque es, a lo largo de los años es la, la única institución que año tras año ha mantenido su apoyo. Eh, después, pues según las circunstancias, hay años que se consigue un patrocinio de alguna empresa o de otra institución, pero realmente el ayuntamiento, desde hace muchísimos años viene colaborando con la Semana Santa y vamos estamos seguros de que esto se va a seguir se va a seguir manteniendo y Joaquín eh, eh, eh, la Semana Santa vemos que hay muchas hermandades, muchas cofradías la Junta Mayor qué competencias tiene para mandar usted es el presidente ahora de la Junta, qué competencias tiene, qué, cuál es la labor de la Junta Mayor Sí, las competencias de la Junta Mayor son, son muy concretas, ya, a pesar de que en ocasiones se puede decir, hay gente que pueda pensar, no, la Junta Mayor es como el órgano superior, no, no es así. O sea, las cofradías y hermandades son completamente autónomas e independientes para el desarrollo de sus actividades propias. ¿Cuál es la función? ¿Dónde entra la Junta Mayor de cofradías? En todas aquellas cuestiones que trascienden del ámbito estricto de una propia cofradía. Es decir, cuando la Semana Santa está en la calle… ...las actividades de coordinación... ...entre distintas pues, eh, hermandades... ...que salen en un mismo día... ...esa tarea de coordinación la realiza la Junta Mayor... ...esa es la principal que tiene encomendada... ...por otra parte la tarea de... Eh, ...difundir... ...la actividad de la Semana Santa... ...y visitarla eh, en general... ...es la misión que tiene encomendada... ...también la, la Junta Mayor... ...las actividades culturales también... ...que son a nivel de toda la ciudad... Eh, ...publicaciones programas, el famosísimo programa de, de procesiones que tiene tantísima aceptación entre todo el público, también es eh, editado y coordinado por la Junta Mayor de Cofradías, así como los servicios que son generales a todas las hermandades. Por ejemplo, como saben, pues existe una nave en el polígono de que está cedida a la Junta Mayor para guardar los pasos donde se conservan ese patrimonio que es de todos los ilicitanos y que necesitaba un lugar, pues bueno, el ayuntamiento cedió esas instalaciones y es la Junta Mayor la que se encarga de su mantenimiento, de coordinar la apertura para que las semanales puedan ensayar, realizar los ensayos, etc. Es decir, la Junta Mayor tiene unas grandes competencias para lo que es la coordinación y las actividades generales de… La, ...del desarrollo de la Semana Santa y visitana. Pues vamos a conocer un poco a este nuevo presidente... ...a Joaquín Martínez, porque hemos dicho que llevas... ...30 años vinculado a las diferentes cofradías y hermandades... Sales de, ...eres miembro de la Hermandad del Cristo del Amor... ...del Colegio de los Salesianos... ...y además de la Flagelación y Gloria... Eh, ...donde se ha formado la Semana Santa... ...para, para usted, ¿qué es Joaquín? Pues yo lo comentaba hace poco, yo no recuerdo qué es lo que hacía antes de, de formar parte de, de la primera cofradía en la que estuve. Eh, la Semana Santa pues es, ha sido parte de, y es una parte importante de mi vida, porque en la que tengo a mis amigos, a mi familia, eh, y pienso, la verdad es que es una, como es algo cotidiano, no te paras nunca a pensar qué significa para ti, pero realmente es. Como se suele decir, es, es tu tercer brazo, eh, es una parte de ti, una faceta más de mi carácter y mi personalidad. Evidentemente la implicación hace mucho, pero las emociones no cuando tiene que coordinar y dirigir a tantas cofradías que además son autónomas y tienen sus propias competencias. Se lo digo porque muchos presidentes, eh, para, para desempeñar con éxito su cargo, ¿qué cree? ¿Qué, qué, ¿Qué facultades son las que tiene que tener un presidente? Visto que ha estado, eh, Joaquín, ha estado con, con los anteriores presidentes durante décadas también, porque ha, estado, ha formado parte de, de las juntas directivas. Sí, yo estuve con Pepe Pérez eh, durante los ocho años de su mandato, fui el vicepresidente y también con, con Gaspar Agulló esos últimos cuatro años también he ocupado la vicepresidencia. Esto realmente pues, ha sido para mí una escuela, porque al lado de, de Pepe y al lado de Gaspar es donde yo realmente he aprendido eh, los entresijos, eh, la, las, las interioridades de la, de la gestión de la Semana Santa y es ahí donde te das cuenta que para poder desarrollar tu trabajo desde la Junta Mayor con las mejores condiciones, lo más importante es escuchar y tener muy claro que la, la Junta Mayor de Cofradías no es una entidad en sí misma con una identidad eh, propia y una finalidad, sino que la Junta Mayor es un instrumento que está creado por las Cofradías y Hermandades para ayudar a, las, a estas, a las Cofradías las Hermandades ilicitanas a desarrollar su trabajo. Entonces, no tiene ningún sentido que la Junta Mayor decida emprender una iniciativa o una actividad Que no sea el resultado de haber pulsado antes la opinión y el sentido de todas las hermandades y saber que eso es lo que eh, necesitan estas entidades y que eso es hacia donde queremos ir, porque al final, como digo, no es un organismo, no, no somos la 32 cofradía, no. Somos la federación que agrupa a todas las hermandades y cofradías del que entonces es muy importante estar. ...estar al lado de, de las hermandades, escuchando, conociendo sus necesidades... ...para así poder proponer y desarrollar esas actividades... ...que son las que realmente necesitan. Pues lo ha definido usted muy bien, nos ha explicado que va a alejarse... ...de las imposiciones y va a apostar por el diálogo y el consenso... ...y sobre todo una de sus facultades será escuchar y servir a los demás... ...para eso va a estar, pero acaba de comentar que hay muchas necesidades... Hemos escuchado a muchos presidentes anteriores hablar de proyectos que aún no se han podido llevar a cabo. No sé si uno de los proyectos del nuevo presidente, de Joaquín Martínez, será poner en marcha ese museo de la Semana Santa. Pues yo le voy a ser eh, muy sincero. Yo creo que un museo tal como entendemos que es un museo, o como el famoso museo, por ejemplo, por tener una referencia de Orihuela o de Crevillente, en este no tiene sentido. Y voy a decir por qué. ...en el que las imágenes de las hermandades y cofradías... ...las imágenes titulares están todas expuestas al culto... ...por tanto... ...no tiene sentido que saquemos una imagen de un templo... ...de una iglesia para llevarla a un museo... ...porque las imágenes no están... No, ...siendo como son obras de arte... ...y siendo como son patrimonio cultural... Tienen, ...están creadas para una finalidad... ...que es para el culto... ...y para mover la devoción... ...de las personas creyentes que acuden a verla... ...o para mover la devoción de la gente que las ve... ...en la calle... ...en los días de Semana Santa... ...entonces, desde ese punto de vista... ...el, el famoso museo... Eh, ...hay que tener claro que en el este no tendría sentido... ...porque las imágenes están donde tienen que estar... ...en los templos... ...ahora bien... ...desde el punto de vista de tener... ...un centro de interpretación de la Semana Santa... ...un, un lugar... ...que no tiene por qué ser precisamente expositivo desde el punto de vista de tener piezas eh, de imaginería. Pero sí que eh, es un tema que tenemos ahí detrás, porque es muy complejo. Es muy complejo llevarlo a cabo, pero sí que es una idea que tenemos, que es explorar las posibilidades que hay de tener un, un centro, como digo, un lugar de exposición, de, no ya de las imágenes, sino de el cómo se hace la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa en el te. Además de este reto, de ese centro de interpretación que están ustedes diseñando, eh, también trabajan por obtener más reconocimientos de la Semana Santa. Tenemos ese Domingo de Ramos, que es fiesta de interés turístico internacional, y quieren, precisamente, llevan trabajando para que toda la Semana Santa, en su conjunto, sea declarada también fiesta de interés internacional. ¿Cómo, cómo se encuentra ese trámite? Sí, le puedo decir que eh, el expediente para la... Declaración, ...de fiscal de interés turístico... ...de la Comunidad Valenciana, que es el primer paso... ...de la procesión de las heredullas... ...está prácticamente terminado, realmente... ...si no hubiera sido por la pandemia... ...por el confinamiento... ...pues yo creo que a principio de año... ...ya se habría presentado... Eh, ...porque eh, es un proyecto que se desarrolló... ...con la presidencia, bajo la presidencia de Gaspar... yo, ...y ese tema estaba muy, muy terminado... ...a punto, vamos, a falta de dos retoques... Y creo que ahora, pues en cuanto al principio del próximo año, ya se realizará la presentación de este, de este expediente para, ese, para esa otra, ese otro domingo, que aunque no tiene reconocimiento como lo tiene el Domingo de Ramos, es, puedo decir y todo el mundo lo sabe, que es una procesión absolutamente singular, eh, que no tiene parangón en ningún otro lugar de España. Y que, ...y que es, pues, creo que la gran desconocida de nuestra Semana Santa. Por eso, como digo, tenemos la intención de, de elevar ese expediente a la Consellería... Eh, en, ...de forma inminente, y a continuación empezar a trabajar en el expediente... ...de declaración de interés turístico de, de la Semana Santa en general, en su conjunto. ¿Por qué se hizo así no directamente de la Semana Santa? Porque se nos aconsejó en su día que la singularidad específica del Domingo de, Ramos, del Domingo de Aleluya eh, era suficiente y merecedora de conseguir por sí misma ese reconocimiento y por eso se, se ha impulsado este expediente que, como le digo, ya está terminado. Pues estos son algunos de los proyectos eh, los que nos, eh, no, teníamos interés de saber cómo se encuentran, pero en el discurso que ofreció usted tras su toma de posesión como nuevo presidente habló de desarrollar acciones solidarias y caritativas. ¿La obra social de la Junta Mayor se va a reforzar con usted al frente? Sí, me gustaría eh, puntualizar una cuestión que en el sentido de lo que he dicho antes. No, no, se, no vamos a tener una obra social de la Junta Mayor, porque, como digo, la Junta Mayor en sí no es una entidad eh, que… ...pueda, salvo que en determinado momento... ...se realice como se viene realizando... ...un concierto, el concierto de Semana Santa... ...que es con entrada solidaria... ...bien, pero lo que la tarea que debe realizar... ...la Junta Mayor... ...es de animación y de dotar a las cofradías y hermandades... ...de herramientas... ...para que sean ellas las que puedan mejorar... ...su actividad en el sentido de la calidad... ...y de las obras sociales... ...esa es la en lo que vamos a trabajar... ...a partir de ahora, en esa, en esa eh, tarea de apoyar y facilitar el trabajo de las hermandades. Y la pregunta del millón, ¿habrá Semana Santa en 2021? Pues eh, evidentemente no, no, no, no puedo yo aquí ni jugar al despiste ni nada. Eh, no se ha tomado esa decisión porque, como, como sabe, este mismo sábado... cuando ...se realizó la toma de posición, pero el horizonte es muy negro... El horizonte es muy negro y aún no, eh, aún no nos hemos puesto con eso. Pero sí que está claro que eh, todos leemos, leemos los periódicos y vemos los, las noticias y, y sabemos que pues no, no creemos que se den las condiciones. ¿Y qué van a hacer? Porque si no hay Semana Santa, ¿habrá subvención económica como la ha habido en 2020? ¿Cómo está ese apoyo económico por parte del Ayuntamiento? Que hay recorte en fiestas precisamente para destinarlos a esa emergencia social por esta crisis de la pandemia. Pues aún no hemos, aún no porque el convenio que se firmará el próximo año... Todavía no depende de la aprobación definitiva del presupuesto, según nos han informado. Pero es que la Semana Santa no es únicamente las procesiones. La Semana Santa de Elche es una gran cantidad de actividades culturales, de actividades de divulgación, que eso sí que se van a realizar. Y más este año, en el que, a diferencia del año pasado, de del actual, que está acabando, a diferencia del año 2020, en la que estábamos completamente confinados, Eso no va a ser así en este año, porque vamos a poder realizar los actos de culto, las actividades culturales, las actividades expositivas. Entonces, en ese sentido ya sabemos que la aportación del Ayuntamiento se va a reducir, como es normal. Como usted ha dicho antes, el recorte que ha habido en la Concejalía de Fiestas, pero sí que, sí que estamos confiados en que vamos a recibir apoyo municipal, como siempre. Eh, asume el cargo en unos años difíciles, sin Semana Santa, eh, para usted, eh, ¿qué, qué, puede, ¿qué supone el, el, el haber llegado en estos momentos a la al frente de la Junta Mayor? Bien, eh, no me gusta destacarlo mucho, no sin Semana Santa, sin procesiones, porque la Semana Santa la familia Cofrade la va a celebrar, eh, de todas formas, porque la Semana Santa su... Su centro, su núcleo es el ciclo pascual que se celebra el jueves santo, viernes santo y el, la vigilia pascual del sábado. Y, a eso vamos, y eso vamos a celebrarlo también. Y todo lo que rodea, todo lo que rodea esta celebración que hacemos en él de una forma fantástica de la pasión, muerte y resurrección. Entonces, eh, realmente, es, no voy a negarlo, es un grandísimo inconveniente que el mayor acto la mayor actividad que realiza una cofradía o una hermandad es la procesión, el acto de más trascendencia, el acto de, de culto público que se realiza anualmente. Pero por eso mismo, como no vamos a poder hacer eso, creo que puede ser un buen momento para reinventarnos, para profundizar en otros aspectos que a lo mejor eh, requieren un tiempo, que un año normal no podríamos dedicarle por la, la vorágine que supone… Eh, ...organizar la procesión... ...entonces creo que este año... ...posiblemente además de como ya he dicho... ...los actos culturales, los actos sociales... ...y divulgativos... ...puede ser un buen año para mirar hacia adentro... ...en las hermandades y cofradías... ...y explorar algunas formas... ...y fórmulas... ...de consolidar el sentido de pertenencia... ...de los cofrades a las... ...a su propia cofradía o hermandad... ...que no sea esto simplemente... yo Salgo en la procesión, no, no salgo en la procesión. Formo parte de una hermandad, formo parte de una cofradía y creemos que a lo mejor pues, este año nos va a permitir hacer ese trabajo. Pues toda la suerte del mundo. Al nuevo presidente de la Junta Mayor de Cofradías y hermandades de la Semana Santa del Che, Joaquín Martínez. Gracias. Muchísimas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca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 ja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 nunca te necesitamos.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 Hemos llegado a las 10 de la mañana, tenemos 14 grados de temperatura y en esta segunda parte del programa La Glorita vamos a comenzar la tertulia deportiva. Y lo vamos a hacer con nuestros compañeros Paco Gómez, que ya está en nuestros estudios de Tele Radio Marca. Paco, muy buenos días. Hola, Ross, buenos días. Y José Antonio González, muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ross. Ambos van a analizar esa derrota del Elche... Eh contra el Granada, una derrota que en qué lugar nos sitúa bueno damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la de nuestra señal de Tele. Eh, Paco, ¿en qué lugar nos sitúa bueno, esa pues, derrota? El eh, más cerca del descenso, supongo. Bueno, baja efectivamente, baja tres puestos, pero es cierto que mantiene la misma ventaja a pesar de la derrota, de tres puntos de colchón sobre el descenso. Pero a la vez también hay que decir eh, que, además de bajar tres puestos, eh, hay equipos que ya se han echado encima, equipos que han ganado como el Valladolid, como el Huesca, eh, que bueno, pues ya están eh, muy cerca del conjunto ilicitano. Pero bueno, insisto, la buena noticia es que todavía mantiene esa ventaja de tres puntos con el descenso, pero ojo, con el descenso... Y también con el último, porque los tres últimos tienen 11 puntos y claro, el calendario que viene es ahora durísimo y si sigue fallando, irremediablemente se va a meter en la parte baja. O sea que ya es una situación que empieza poco a poco a preocupar. Lo, pero lo que puede preocuparnos no es que haya perdido contra el Granada, es el juego que se pudo ver sobre... El césped. Eh, ¿Jugó bien el Elche? A ver, lo que preocupa ahora mismo es que eh, solo defendiendo eh, no puedes ganar partidos. El Elche tiene una um, gran deficiencia, que es el equipo que, con diferencia, menos ocasiones de gol genera en primera división. Y claro, si no tiras casi a puerta, es muy difícil ganar partidos. Te puede alcanzar defendiendo bien para empatar contra rivales directos, pero cuando te encuentras con rivales superiores es muy complicado. Aunque la gente... O muchos no quieran entenderlo, el Granada no es un rival de la Liga del Elche, el Granada es un equipo que el año pasado quedó séptimo, eh, está jugando Europa League y se puede permitir fichajes que el Elche no se puede permitir, como el autor del gol ayer, Luis Suárez, entonces la realidad es esa, el Elche no lo va a pasar bien y lo está pasando mal contra rivales. Eh, importantes y contra los de su Liga de momento le está yendo más o menos bien pero claro, es que necesita generar fútbol, necesita generar ocasiones de gol porque si no tiras a puerta es muy difícil ganar partidos. Entonces, ¿qué equipo fue el que vimos ayer, José Antonio? Eh, ¿qué, ¿Cuál fue eh, el planteamiento de Almirón? Pues el planteamiento, bueno, mantuvo el esquema, parece que ya en ese sentido el técnico argentino ha dado ya con la tecla, vamos a ver si mantiene esa línea de cuatro en el próximo partido de Liga que será el sábado contra todo un Atlético de Madrid, pero respecto al partido de ayer domingo, eh, el esquema fue ese 4-1-4-1, eh, con Iván Marcone haciendo de pivote, además utilizó a Fidel Chávez como mediocentro organizador en muchas eh, acciones del partido para que se ayudase, como ya hizo una semana antes, en la cerámica contra el Villarreal, a sacar la pelota desde atrás, una función que se iba también eh, pues bueno, turnando con Tete Morente. La verdad es que en líneas generales no fue un buen partido del Elche ayer. Es cierto que en la primera mitad, en esos primeros 45 minutos, demostró el equipo licitano que podía jugarle de tú a tú a un Granada que se demostró hoy por hoy, aunque por nombre eh, quizás no sea así, eh, es mejor equipo que el Elche Club de Fútbol, tiene mejores jugadores y en esa primera mitad sí que hubo ocasiones claras para los dos equipos es verdad, como ha dicho Paco, que el Elche apenas generó peligro sobre la portería rival pero también es cierto que en el minuto 17 de partido la tuvo el central Gonzalo Verdún una acción a balón parado para adelantar al equipo franjiverde también es cierto que el Granada tuvo también varias ocasiones, en el minuto 6 se podría haber adelantado en un fallo defensivo del conjunto ilícito y el gol terminó llegando en el tramo final de la primera mitad de un Josema que está actuando esta temporada en las últimas jornadas de lateral izquierdo que lo está haciendo bastante bien eh, bueno, pues por una acción del juego no llega a cerrar bien su banda izquierda y Darwin Machis el extremo derecho del Granada que fue una auténtica pesadilla para el Elche en el día de ayer aprovechó muy bien el espacio, aprovechó también muy bien que Iván Marcón el pivote argentino no llega a rebañarle del todo la pelota y puso un centro medido para que el delantero colombiano Luis Suárez eh, abriese el marcador. Es una jugada en la que, lógicamente, el Elche la puede defender mejor, pero también es verdad que los atacantes del Granada están muy finos. Y a partir de ahí, en la segunda mitad, a pesar de que el técnico Jorge Almirón sí que introdujo dos cambios al descanso, uno prácticamente intranscendente, quitó a Josema por eh, sánchez en Miño, que parece no arrancar con buen pie en el Elche Club de fútbol. También dio entrada a Raúl Guti, que se cayó del once titular. Eh, La mejoría del equipo tampoco llegó no Es cierto que el Elche tuvo mucho la pelota en la segunda mitad Pero también porque el Granada se la dejó Prefirió jugar el equipo andaluz A la contra con futbolistas eh, muy rápidos Y prácticamente en esos segundos 45 minutos cuando el equipo licitano Tenía que dar un paso al frente Apenas generó peligro Incluso el Granada fue el que pudo marcar algún gol Más, el bagaje una jornada más El bagaje ofensivo muy muy pobre Es una derrota que se podría Producir porque insisto El Granada ahora mismo está eh, por encima encima del Elche, tiene mejores jugadores pero es cierto que nos metemos ya en el primer eh, gran bache de la temporada para un Elche Club de Fútbol que había empezado muy bien, seguramente eh, muy por encima de sus eh, posibilidades y ahora ya son seis jornadas sin ganar, viene un calendario muy complicado pero dicho esto, hay que mantener la calma, esto podía pasar iba a pasar y, y bueno ya tenemos un eh, partido en este mes, eh, ya lo teníamos de antes marcado en rojo, ¿no? que será el encuentro contra Osasuna la semana que viene, el martes en el Martínez Valero, pero bueno, para ese partido todavía quedan dos más, uno de Copa y otro de Liga. Bien, hay esperanzas de que Almirón mejore el equipo, porque jugadores o delanteros tenemos, ¿no? A ver, sí, lo que pasa es que algunos no, no los utiliza eh, ayer, por ejemplo, eh, a Nino que es, bueno, yo creo que no, no, hace, no hace falta descubrir quién es pues eh, una cosa es que el entrenador mmm, no cuente con él o cuente muy poco, vamos a decirlo así Pero si ya perdiendo ayer en casa 0-1 no cuentas con él, no teniendo más delanteros, porque el otro Guido Carrillo está lesionado, pues está claro que no cuenta con, con Nino, como no cuenta con Víctor Rodríguez. Yo creo que el partido de ayer daba para sacar a este tipo de futbolistas, porque lo tienes todo perdido, no te cuesta nada arriesgar y decir, bueno, vamos a ver este muchacho claro. que, que lleva, que es el récord man de goles de, de la historia de segunda división, el récord de goles de, del Elche Club de Fútbol, pues aunque tenga 40 años, recordamos que el año pasado fue el que más minutos jugó, el que más partidos jugó. Entonces, eh, llama mucho la atención y ayer, bueno, pues lo decíamos en la transmisión y, bueno, en la, la afición a través de redes sociales eh, criticaba abiertamente a Almirón por no haber hecho este cambio, ¿no? Pero eh, más allá de eso es cierto que eh, hay futbolistas que todavía se les espera recordamos que jugadores importantes como Rigoni, Lucumi, Guido Carrillo, el propio Sánchez Miño Josuf Kone, no han aparecido, no han dado ni un 20% del 100% que se les espera se supone que estos futbolistas tienen que dar un salto de calidad, pero no lo están dando, dicho esto es cierto que, al menos, la buena noticia es que leche el Elche lleva 14 puntos. ¿Qué ha conseguido más, a lo mejor, de los que todos esperábamos a estas alturas? Sí, bueno, ese colchón le hace que todavía las alarmas no se enciendan. ¿Hay preocupación? Sí, porque viene un calendario muy duro y muchos partidos consecutivos, y en una semana te puedes ver ahí abajo. Pero, al menos, yo prefiero afrontarlo con 14 puntos que no con 11. Solo son tres puntos de diferencia, pero en primera son muchos puntos. De hecho, a los de abajo les cuesta muchísimo sumar. Entonces, Hay que mantener la calma, hay que esperar que Almirón se dé cuenta de que mmm, hay todos los jugadores yo creo que son válidos, incluido Nino, y sobre todo yo diría Nino, pero más allá de eso, hay futbolistas de los últimos fichajes que no han dado todavía la talla y ahí es donde que Almirón eh, tiene que intentar sacarle rendimiento. ¿Nino sigue callado? Sí. En silencio. Sí, sí, sigue en silencio y hace bien. A ver, a ver, en el fondo todos sabemos, Nino es un competidor nato, es un ganador nato y si con 40 años todavía está en un equipo de primera es porque tiene unas ilusiones y unas ganas enormes todavía de demostrar que puede, a pesar de 40 años, eh, tener un, un hueco en primera división con el Elche, pero él es listo y él sabe que ahora mismo no es bueno hacer una declaración, él tiene que aguantar, él tiene que entrenar, él es un súper profesional y lo que tiene que hacer es esperar su momento. ¿Que lo va a tener este miércoles? Sí, pues porque es Copa del Rey… Es un, un equipo de regional preferente y Almirón va a poner a los que no ha puesto. Uh -huh. Claro, si no pone a Nino ya el miércoles, evidentemente algo está pasando ahí. Yo creo que el miércoles pues, jugará Nino, Víctor, Lucumí, eh, Kone, eh, todos los que no están jugando. El portero, eh, el ruso, va a ser partido para ellos porque luego, tres días después, ahora vienen partidos cada tres días, fíjate qué partido. El sábado, el Eche visita la cancha del Atlético de Madrid, que es el eh, segundo clasificado y, y el equipo que no ha perdido todavía en casa. Bueno, pues eh, yo creo que Almirón tiene ahora dos planes. Uno para la Copa con los menos habituales y otro para la Liga con su equipo eh, titular, su equipo fetiche. Eh, su equipo titular que, que, no vol que fue el mismo que contra casi. el anterior, casi el mismo. Sí, o sea, sí, sí ya lo tiene claro. ¿no? Repitió a 10, solo cambió a Lucas Boye, que volvía porque el partido contra el Villarreal no estuvo por sanción. O sea, volvió uh -huh. Lucas Boye, que era lo normal, quitó a Raúl Guti. Eh, ...ya tiene un once fijo de diez futbolistas... ...nueve, diez futbolistas los tiene ya en la cabeza. Vale. ¿Y hubo declaraciones? Sí, habló el técnico como siempre después del partido... ...y te comento lo más destacado... ross dijo que al equipo le faltó precisión en el último pase... Eh, la verdad es que sí, sobre todo en la segunda mitad como hemos dicho, mucho balón pero no había ningún futbolista capaz de filtrar un pase entre líneas que era lo que necesitaba el equipo también dijo que, que no es fácil generar ocasiones eh, en esa situación ante un Granada, que es un equipo muy sólido, muy bien trabajado, que se encerró muy bien en la segunda mitad eh, dice respecto a las pocas ocasiones que se están generando en las últimas eh, jornadas en ataque, que él las trabaja durante la semana y que es verdad que el equipo tuvo mucho la, la pelota, pero que Le faltó ese último paso. Sobre Nino se le preguntó también y dijo que bueno, se fue un poquito por las ramas, ¿no? Y la respuesta que dio tampoco fue muy lógica. Decía que no quería desarmar al equipo para, y que quería mantener esos futbolistas para defender las posibles contras del, del rival. Como si Nino cuando jugase no, no hiciese esfuerzos defensivos, ¿no? Así que en general un almirón que muchas veces cuando se le pregunta por cosas así concretas eh, sobre Nino se le ha preguntado ya en muchas ocasiones, eh, se va un poco por las, por las ramas. Hubo declaraciones de jugadores. Sí, sí. Edgar Badía, Gonzalo Verdú. Bueno, reconocían que el partido lo ganó el, el Granada por detalles, pero esos detalles valen dinero y ese es el dinero que el Granada puede pagar como fichar a Luis Suárez, por ejemplo, o a Soldado y el Elche, pues no puede hacerse con ello. De todas bueno, formas, son depende, partidos de vuelo. Depende. Ahora que hablas de dinero, ¿cómo está el asunto del préstamo? El Elche va. Hay, hay préstamo a la vista, no hay préstamo a la vista. Préstamo para. Eh, ¿Para seguir la temporada? No, no, aquí hay un dueño que pone el dinero cada vez que hace falta y ese dinero no es a fondo perdido, es en una contraprestación por acciones con lo yeah. que ya es el dueño absoluto con el 99%. Ya, aquí ya no hay préstamos, aquí hay un dueño que cuando hace falta una ampliación de capital es el que pone el dinero con lo que lo hace todavía más dueño ...y bueno, afortunadamente, insisto, no hay préstamos, eh, no hay temor en ese sentido... ...estamos claro. ante la situación económica más tranquila de los últimos años. Ajá, bien, pues hay tranquilidad por lo menos sí, en las sí, cuentas. Sí. Eh, otra cosa es que ya hemos empezado a preocuparnos por, por esa... Algo normal, por otra parte, teniendo en cuenta que el Elche es el equipo... ...digamos, con el presupuesto más bajo, que llegó el último, que fichó deprisa y corriendo... Algo normal, lo que pasa es que como nos habíamos instalado en la zona media, ahí en la zona noble, nos habíamos pensado que a lo mejor iba a ser así toda la temporada, pero tiene pinta vale. de que no, de que vamos a sufrir. Eh, Paco, tienes a, en a todo gol hoy, ¿a qué invitado? Pues si no nos falla tenemos a Gonzalo Verdú, uh -huh. el capitán del Elche Club de Fútbol, que será nuestro invitado esta noche a partir de las diez y cuarto. Tenemos eh, también, a, aparte de A Todo Gol, en el en Punta a la Tertulia. Sí, hoy en el en Punta a la Tertulia, para analizar con todos nuestros contertulios habituales, periodistas, <coughs> eh, en este caso presidentes de Peñas, lo que bueno, pues sucedió ayer y si para ellos también hay preocupación en torno a la derrota del equipo de ayer contra el Granada y bueno, pues a este maratón de partidos que le llegan ahora. Y tenemos también que hablar de ese. De ese libro uh -huh. conmemorativo del Elche Club de Fútbol. Hay muchos aniversarios dentro de, del Elche Club de Fútbol, ¿no? El de la Asociación de Veteranos y luego la propia entidad Franji Verde que cumple... Uh -huh. Bueno, eh, ...casi un siglo de vida... ...cumplirá un siglo de vida... ...según el Elche en 1923... Eh, ...según Santiago Gambín... ...que ha publicado un siglo de fútbol... ...en blanco y verde... ...en 1922... ...porque él matizaba... ...que una cosa es cuando naces... ...y otra es cuando te inscriben... ...el Elche nace eh, en 1922... Pero se inscribe en 1923. Eh, aquí un poco la polémica, eh, porque el Elche, mm, de hecho, lo pone en su. Eh, ahí en el Martínez Valero, en la zona de, de tribuna, Elche 1923. El Elche entiende que el centenario se celebrará en el 2023, uh -huh. mientras que, insisto, según Gambín, el centenario debería. El Elche debería rectificar y debería celebrarse en 2022, porque es cuando nació, no cuando se bautizó. ...en este caso al, al Club Blanquiverde... ...y como decías efectivamente... ...Santiago Gambín, periodista... Eh, ...que bueno, pues yo creo que no necesita presentación... ...ha presentado su cuarto libro se titula Un siglo de fútbol en blanco y verde y en esta ocasión no va en torno al Elche Club de Fútbol sino a las raíces eh, que de alguna manera eh, las semillas que va dejando el, el club que como son los campeonatos locales como es el Elche Juvenil y eh, pues en este caso la, la cantera como es el filial, el club deportivo ilicitano digamos que es un libro más romántico no centrándose en el Elche sino en cómo empezaron eh, sobre todo en los años 50 ...que fue el semillero de chavales que empezaron a, a jugar en las calles... ...en las plazas, en, en todos los sitios donde eh, había un poco de espacio a crearse esa vena futbolística y a partir de ahí se empezaron a crear todos los clubes, los campeonatos locales, el filial y, bueno, pues todos un poco en torno a la, a la madre, que era el Elche Club de Fútbol, pero es un libro muy bonito porque además eh, contiene casi 600 fotografías de hace un siglo, o sea, es que tenemos fotografías de hace un siglo de cuando en 1900 los ingleses trajeron el fútbol y a partir de ahí empezó poco a poco a practicarse en nuestra ciudad, ¿no? El potencial empieza a partir de los años 50, pero desde luego eh, en el, a principios del siglo XX es cuando empiezan los chavales a, a practicar este deporte que hasta entonces pues, solo lo habían oído de vez en cuando que venía allí, de allí de las Islas Británicas. Y Paco, sé que esta mañana es muy complicada, te tienes que ir, pero ya que reconocemos la labor de Santiago Gambín, un buen compañero, eh, además co eh, tuyo, porque habéis, sí, tenido, sí, sí. Yo, <risa> yo, habéis pasado mucho tiempo juntos. Hemos, yo, yo trabajé tres años con él en, en la SER y luego hemos viajado infinidad de años juntos. Pues siguiendo con este reconocimientos, José Antonio, yo creo que hay que reconocer a nuestra audiencia que una vez más, un año más, nos apoye y que nos haga crecer como medio de comunicación local. Efectivamente, Ross, porque tenemos que dar eh, más de 50.000 gracias, que bueno, es la audiencia que tiene Teleger Radio Marca a través de todas sus eh, plataformas de difusión. Así que muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí día a día y, y bueno vamos a intentar seguir mejorando esta temporada. Damos las gracias a los oyentes y como tenemos al director de esta radio, algo ha tenido que hacer el responsable para situarnos en estos niveles de audiencia. Estamos creciendo, Paco. Eso significa que tus goles que cantas los no, no desentonas. ¿no? no, eso significa que tenemos a los mejores profesionales como tú, como Antonio Bazán, como eh, Rosa Lucas, como todos los compañeros de informativos con Marga, eh, con Salva, con José Antonio. Eso es lo bueno, tener un gran equipo. Cuando tienes un gran equipo es más fácil conseguir resultados Y todos los compañeros de marcador, Adrián, Abel, en definitiva es más fácil. De hecho, a través del último estudio de general de medios, LGM, hemos crecido, somos la emisora local que más crece, un 75% según el último estudio, pero es que lo que hay que diferenciar es que no solo somos radio en el 101.4, esa es la, la frecuencia, la emisora clásica, pero es que hoy en día... Gracias a la tecnología, nosotros hemos sabido abrazarnos a esa nueva tecnología, a esos nuevos dispositivos, y ahora eh, tenemos multitud de plataformas. Tenemos Evox, TuneIn, Apple Music, nos escuchan y nos ven a través de TeleElch eh, Televisión, de la web de TeleElch, de la app de TeleElch. Eh, tenemos muchos canales. ...para que escuchen esta frecuencia... ...Teleels Radio Marca en el 101.4... ...y son datos certificados por Infotécnica... ...por Google Analytics y por OJD Interactiva... ...es decir, son datos reales, eh, fiables y comprobables... ...más de 50.000 oyentes en esta emisora de radio... ...yo creo que es para darle las gracias... ...a esos más de 50.000 que nos escuchan cada día... Y yo a vosotros, porque es verdad que los profesionales de esta casa disfrutamos con nuestro trabajo y tenemos muchas historias que contar a esos 50.000 oyentes. Gracias, Paco Gómez. A ti, Ros. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Ros. Y nosotros continuamos. No se vayan. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 ...con Rosmar y Alonso. Pues pasan 20 minutos de las 10 de la mañana... ...y tras la tertulia deportiva... ...ya tenemos... Eh, ...continuamos esta ronda de noticias... ...porque ya tenemos con nosotros... ...aquí en los estudios de Tele Radio Marca... ...a nuestra compañera Marga García... ...Marga, buenos días... ...y has escuchado al jefe de esta emisora, Paco Gómez... Muy buenos agradecer días. agradecer el trabajo que realizáis todos... ...porque gracias a ello... Eh, volvemos a crecer como medio de comunicación con esos 50.000 oyentes que nos respaldan. Sí, pues nada, simplemente repetir re gracias y nada, repetir ese agradecimiento por la gente bueno, que nos sigue aquí a diario, aquí en Telels Radio Marca. Bien, pues después de, de esa noticia, una buena noticia para esta casa, tenemos buenas noticias también para... ...el municipio para la ciudad de Elche. ...bueno pues empezamos con una... ...bueno no es una buena noticia... ...noticia de sucesos en concreto... Eh, ...bueno un delito de robo... ...y es que la Policía Nacional... ...ha detenido a los integrantes... ...de una banda que robaba... ...en viviendas de toda la provincia... ...con el método del hilo de pegamento... Han sido ocho detenidos, siete de nacionalidad georgiana y una eslovaca que formaban una organización criminal y marcaban las viviendas con filamentos de pegamento en los marcos de las puertas de entrada para saber si era el momento idóneo para acceder a las viviendas. Se han esclarecido 15 robos por toda la provincia, de ellos seis en Elche, aunque no se descartan eh, no se descartan nuevos, o sea, nuevos delitos en esta operación donde se ha intervenido eh, una gran cantidad de joyas pero bueno, muchas de ellas han sido devueltas a sus dueños, así que bueno Es una buena noticia, acabar con una banda noticia, de criminales bueno, que se dedicaban al robo sí, sí. y es importante eh, destacar que la colaboración ciudadana ha sido fundamental, ha sido fundamental. con uh -huh. lo que Ojo a nuestros oyentes porque si ven alguna marca extraña en sus que enseguida avisen o a la sus policía viviendas ya saben que puede haber detrás un método para robar en las viviendas sí así que muchísimo cuidado y cualquier bueno algo extraño que noten en la puerta que enseguida lo comuniquen a la policía local porque bueno pues sí porque hay muchos métodos uh -huh. los ladrones se las se las saben todo todas como sí. decía mi madre <risa> Marga, eh, ¿tenemos también eh, de este fin de semana... Eh, bueno, pues un... sí, un apunte de este fin de semana fue el acto de investidura del nuevo presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche, Joaquín Martínez, ya es el nuevo presidente, sustituye en el cargo a Gaspar Agulló, que se despidió, se despidió de su mandato de cuatro años. Y, bueno, pues eh, también al finalizar eh, esa, la intervención de Gaspar Agulló se le hizo entrega de un uh -huh. obsequio, en recuerdo, bueno, a esos cuatro años en servicio de la Semana Santa de Elche. Y también recordar que este fin de semana hemos visto una corredora, una plaza de Bais, totalmente atestada de personas, uh -huh. la peatonalización está siendo un éxito, pero mucha Mucho atención. Mucho cuidado, sí, y evitar todo tipo de aglomeraciones, porque, bueno, entre que ha terminado esa peatonalización, se ha juntado con las luces de Navidad, la gente tiene ganas de salir a la calle, pero bueno, con mucho cuidado y por supuesto evitar aglomeraciones en todo momento. Por eso hoy el alcalde ha vuelto otra vez a hacer un llamamiento a la ciudadanía. Uh -huh. Es lunes, comenzamos una semana también, que se acerca las eh, navidades, eh, con lo que eh, ha vuelto a hacer ese llamamiento para que no nos relajemos, reduzcamos esas relaciones eh, familiares y sociales al máximo, porque no queremos una tercera oleada a la vuelta de, de las vacaciones de Navidad. Eso es, ha dicho que debemos ser responsables... Y extremar la, la cautela, bueno, pues en una semana, como tú has dicho, muy importante, pre previa a estas fiestas de Navidad y muy propicia para ese contacto social, bueno, pues eh, es pues una llamada a la responsabilidad, por supuesto, ese distanciamiento social, el uso de la mascarilla, todo lo necesario para evitar que se siga propagando el virus aquí en la ciudad. Muy bien, Marga. ¿Y qué previsiones tenemos? Porque sé que tienes mucha prisa y tienes que marcharte. ¿Qué tienes? ¿Qué bueno, hay? tenemos una mañana cargadita de previsiones. Empezamos bien esta semana. Bueno, pues eh, la Edil de Movilidad, Esther Díaz, informa sobre el servicio Elche Taxi. Además, el Edil de Mercados, Carlos Molina, informa sobre la campaña de Navidad en los diferentes mercados de la ciudad. También se informa hoy sobre una campaña Cultura en Valencia. La edil de fiestas, eh, Mariola, Mariola Galeana, recibe a Papá Noel en forma de las actividades que va a protagonizar durante las fiestas de Navidad. También habrá una firma de convenio del alcalde con turismo y además de la habitual... Eh, rueda de prensa que hace todos los años el rector de la universidad Miguel Hernández normalmente hace uh -huh. esa comedia ay comedia perdón esa comida <ríe> no está Estaba mal ¿eh? estaría bien estaría bien esa comida con los medios de comunicación pero bueno este año por supuesto debido a esa pandemia no habrá comida pero bueno sí si esa eh, toma de contacto sí. con los periodistas para ver cómo va a ser ese año 2021 en la UMH. Pues me ha sorprendido, Marga, porque sí había una muy buena noticia y la has dicho al final, ¿eh? No al principio y es que recibe Papá Noel, <risa> la concejal de fiestas. Es importante, mira que no, <risa> no verla en la agenda. Tenemos a la mejor personalidad. La, sí, sí, a Papá bueno, Noel. Bueno, después de los Reyes Magos, ¿eh? Sí. Primero nuestros Reyes Magos y luego Papá Noel. <risa> pues bueno, nos informará de todas esas actividades, aunque bueno, hay que llevar mucho cuidado y muy, no sí. será como el año pasado, por supuesto, pero Papá Noel va a venir a Elche, por supuesto. Así que bueno, nos informarán pues todos esos actos que va a haber durante estos días, de aquí al día 24. Pues Papá Noel está ya en la ciudad, va a ser recibido por la concejal de Fiestas, así que prepararos porque tendremos regalos el día de Navidad. Eso, por supuesto, eso en que nunca buena. falte. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marga. Bien, hasta luego, Ros. hasta luego.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 Muy buen día, ya hemos dejado atrás la situación de Poniente, de hecho ayer domingo tuvimos viento en calma, puntualmente flojo de componente terral, durante esta madrugada paso de abundante nubosidad, temperaturas nocturnas que en el sur del Candael de se han bajado hasta los 7 grados, aquí en la ciudad una mínima en torno a los 11 grados. Para la jornada de hoy, paso de abundante nubosidad, no esperamos precipitaciones, viento en calma de componente noroeste hasta las horas centrales del día, por la tarde viento con calma puntualmente flojo de componente sur hoy alcanzaremos temperaturas no tan elevadas como las de ayer pero con valores en torno a los 20 21 grados en buena parte del territorio e incluso en pedanías pegadas al parque natural del hondo rozaremos los 22 grados mañana martes predominio de cielos despejados viento flojo de noroeste temperaturas sin cambios significativos aquí en la ciudad de nuevo alcanzaremos una máxima que va a rondar los 20 grados una mínima que durante esta próxima madrugada bajará por lo menos hasta los 11 grados. El miércoles, intervalos puntuales de nubosidad, descenso de las temperaturas, viento flojo de componente marítima, máximas que van a rondar los 18 grados. El jueves, con la llegada de un sistema frontal de origen atlántico, algo más activo, tendremos paso de abundante nubosidad. Incluso se podría escapar alguna gota para el viernes, ambiente mucho más soleado a partir de media mañana. ¡Hasta luego!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 a las ocho y media Copa del Rey en marcador Buñol Elche.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 Bien, son las diez y media de la mañana y tenemos en directo a la concejal de urbanismo, Ana Arabit, recuperando esa entrevista que no pudimos realizar la pasada semana, creo que por falta de cobertura. Así que nos garantizamos la cobertura y le damos la bienvenida. Ana, muy buenos días, Ana, y gracias por repetir esta entrevista. Hola, muy buenos días y gracias a vosotros por mi encantada. Eh, ...era importante para nosotros porque llevas... ...una de los departamentos eh, más destacados... ...de todo el Ayuntamiento como es Urbanismo... ...y además en una época en la que estáis diseñando... ...el crecimiento de esta ciudad... ...que a muchos nos puede afectar... ...bueno, puede cambiar la vida a muchas personas... ...a muchos propietarios de terreno y de viviendas... ...por eso antes de hablar de esa revisión del Plan General... Mm -hmm. Nos habíamos quedado hablando de cómo estáis eh, trabajando en la recuperación del patrimonio cultural, concretamente de cómo estabais protegiendo los baños árabes y el refugio de la guerra civil del mercado central. ¿Habéis conseguido ya terminar esa protección? Porque esa protección va a servir para rescindir definitivamente el contrato y poder eludir una indemnización por parte de la empresa Parcisa. Bueno, estamos trabajando efectivamente en el ámbito de, del patrimonio cultural en eh, la protección de los, de los refugios y de los baños árabes, en, tanto del, de los dos refugios que hay en la zona del mercado como de los baños árabes. Para ello hemos impulsado y estamos ya tramitando la modificación del plan general, necesaria para incluir esos refugios y los baños árabes en el catálogo de edificios protegidos para, que, eh, bueno, pues para llevar a efecto, para que esa protección sea, sea efectiva. ¿no? Estamos ahora mismo en la fase, hemos aprobado ya la evaluación ambiental, está, las tramitaciones de los planes tienen, o de las modificaciones tienen dos fases, una de evaluación ambiental, que implica que la declaración de que La modificación no, eh, no perjudica al medio ambiente y la segunda fase, que es la fase de planeamiento. Ahora hemos finalizado la primera, vamos a iniciar la segunda en el próximo, en el próximo pleno y dentro de unos meses, pues, efectivamente, esos refugios estarán incluidos como eh, en el catálogo de edificios protegidos de nuestro, de nuestro plan general. ¿Y este trabajo, por qué no se ha hecho antes? Cuando ustedes decidieron rescindir el contrato, porque llevan años ya pensándolo, ¿por qué tarda tanto? Bueno, en primer lugar, eh, uno de los refugios, su, eh, digamos, su, su puesta de manifiesto su, o la confirmación de que efectivamente existe o su descubrimiento, como queramos, uh -huh. queramos llamarlo, ha sido, eh, ha sido, más, ha sido recientemente. Sí. Entonces, eh, bueno, yo de todas formas tampoco vincularía, aunque efectivamente a nivel práctico tiene tienen un una una vinculación in, indudable con el contrato del mercado central, pero bueno, en general estamos hablando de la protección y de la puesta en valor del, uh -huh. del patrimonio histórico. ¿no? Yo creo que eh, lo importante es que, que se ha iniciado y lo importante es que se va a culminar en breve y con independencia de la repercusión que eso pueda tener en, el, en un contrato que, que, bueno, pues que ahora mismo y que desde hace ya un tiempo el equipo de gobierno ha venido, ha venido manifestando su intención de puesto que es eh, inviable, es lo que, lo que venimos manteniendo. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasos quedan ya para restringir el contrato con Apartheza? Bueno, ahora mismo, eh, ahora mismo el, estamos a la espera del informe del Consejo Jurídico Consultivo y por lo tanto bueno, pues la maquinaria está en marcha y, y la decisión es, es irrevocable. Por lo tanto, eh, es continuar la tramitación administrativa de una decisión que ya está eh, más que tomada. Este informe del Consejo Jurídico Consultivo están ustedes esperándolo, pero no va a ser vinculante. Si fuera, desfavora si fuera favorable, ¿ustedes harían caso de este informe? Si fuera o desfavorable. Eh... Bueno, yo no adelantaría acontecimientos. Yo lo que... <ríe> Hay que esperar. Yo creo que eh, lo importante es ir paso a paso ir dando pasos seguros en, en lo que. En lo ...que nosotros creemos que, que es lo procedente en estos momentos... ...que es salvaguardar por un lado... ...la declaración de patrimonio de, de la humanidad del misteri ...y por otro lado pues el, la recuperación y la puesta en valor... ...y la protección de los refugios de la guerra civil. También muchos eh, dicen después del éxito de la peatonalización... ...del centro uh -huh. de la corredora y plaza de Baix... Eh, ...muchos dicen para cuándo eh, se normalizan... Eh, ...las excavaciones del mercado central... ¿Cuándo las tendremos eh, tapadas? Bueno, en primer lugar, yo creo que es, eh, es normal que cuando, cuando se van viendo cambios y se van viendo cambios positivos, pues eh, se, se quiera ir avanzando lo más rápido posible. Eso eh, es positivo y es positivo que, que la ciudadanía lo demande y es positivo que el equipo de gobierno eh, también quiera trabajar en, en ese sentido. Eh, a veces los trámites administrativos, desgraciadamente, no van todo lo rápido que nosotros eh, y que todo el mundo quisiera, ¿no? pero en cualquier caso estamos trabajando para poder normalizar esa zona lo antes posible, creemos que no tiene sentido, eh, puesto que ya se ha decidido que el contrato se va a resolver y que y las catas no tienen ningún sentido, esas catas además uh -huh. están finalizadas, por lo uh -huh. tanto... Eh, creemos que, que lo, lo procedente es taparlas cuanto antes. Sabemos, somos conscientes de que está tardando, está tardando demasiado y que a veces para la ciudadanía es difícil de entender el, el por qué está eso todavía en la situación en la que está. Y yo soy, soy consciente de, de eso y lo, y lo entiendo, pero sí que quiero trasladar la idea de que estamos haciendo todo lo posible, aunque a veces pues, la tramitación es muy lenta. Este fin de semana pudimos comprobar la masificación que, que experimentó el centro histórico con la peatonalización de la corredora y la plaza de Baix. ¿Les preocupa esa masificación? Se lo digo porque hoy mismo eh, el alcalde estaba anunciando de nuevo esa llamada de, de, de seguir las medidas, eh, evitar las aglomeraciones... Eh, ¿Les preocupa primero las aglomeraciones de los peatones y después también otro asunto del que ya hablábamos en la entrevista que no pudimos realizar, uh -huh. no pudimos acabar, que es el de la regulación de las terrazas? Bueno, la verdad es que es, eh, estamos ahora mismo en una, en una situación complicada, en una situación sanitaria complicada y por supuesto que cualquier eh, aglomeración es, es motivo de, de, saturación, o sea, de preocupación. Perdón. Digamos que lo, que lo que en un principio o en unas circunstancias normales eh, pues hubiera sido un motivo de, de, de alegría y de satisfacción por el hecho de que, de que las personas hayan vuelto a recuperar eh, el centro de nuestra ciudad, el punto neurálgico de nuestra ciudad que es la Plaza de Baix y la zona de la Corredora, eh, estamos satisfechos en ese sentido, pero claro, eh, eso genera también la lógica preocupación de, de, por los posibles riesgos que, que podamos correr. Por lo tanto, ahí no nos queda otra que apelar a la responsabilidad individual de, la, de las personas a que mantengan en, la, en, en todo momento la distancia de seguridad y a que eviten eh, aglomeraciones. ¿no? Y en cuanto a a lo que comentabas de, de las terrazas. La verdad es que es un tema complejo, pero nosotros nos planteamos la peatonalización de la Plaza de Baix y de la Corredora como un medio, entre otras cuestiones, de eh, revitalizar el comercio. Por lo tanto, eh, desde ese punto de vista, creo que eh, tenemos que tratar y, y en ello estamos trabajando de buscar un, un equilibrio entre lo que es el fomento de de la hostelería en la, zona, en la zona centro y el fomento también de los, del, del ocio, del comercio y, por supuesto, que la gente pueda eh, pues pasear y disfrutar de, de ese entorno. ¿no? no es sencillo, pero sí que estamos trabajando en, un, en una ordenación que pueda eh, facilitar eh, pues todos, los, todas, todos esos intereses que, que he comentado. ¿no? ¿Y limitar quizá el número de terrazas? Bueno, estamos viendo eh, cuáles son las posibilidades Y, y dentro de ese fin, o con la, siempre con la mirada puesta en ese, en ese fin de revitalizar el comercio, pues eh, tendremos en cuenta, por supuesto, eh, sí. las opiniones que, además, soy consciente de que, de que en los últimos días eh, han habido pronunciamientos en, en ese sentido y, por lo tanto, se están recogiendo firmas eh, efectivamente, para que aquello no se convierta en una zona uh -huh. de terrazas. Es algo que tendremos, que, que tendremos en cuenta y que son opiniones, que valoramos y que, y que estudiamos y que tendremos en cuenta, por supuesto que sí. Eh, también estuvimos hablando de cómo están ustedes recuperando el patrimonio cultural con la restauración de la fachada del ayuntamiento de algunos uh -huh. elementos arqueológicos eh, y hemos comprobado, hoy o ayer salía en Alicante Plaza un reportaje sí. de Pablo Serrano en el cual eh, se ponía de manifiesto que también les preocupa cómo se están deteriorando los sillares de todos los monumentos Basílica de Santa María, Clarisas, Palacio de Altamira y están ustedes ahora eh, aplicando un método novedoso en las Clarisas para evitar precisamente la degradación de la piedra porque es una piedra de, de las canteras del Ferriol y de la cantera de los Peligros que es eh, muy de baja calidad y, y se deshace como la arenisca. ¿Cómo van a evitar ustedes la degradación de, nuestro, de los sillares de nuestros monumentos? Sí, efectivamente eh, existe una... en el equipo de gobierno existe una preocupación eh, por la por el mantenimiento, por la conservación de nuestro, de nuestro patrimonio histórico y lo que bueno, dentro de, de las posibilidades presupuestarias que vamos teniendo, pues vamos intentando trabajar en, en ese sentido. ¿no? Ahora mismo lo que tenemos en marcha, bueno, por un lado lo que lo que comentabas de la restauración de las eh, piezas arqueológicas existentes en la fachada del Ayuntamiento, de, de la Plaza de Baix... que Que, bueno, que son piezas, eh, al parecer, con, un, con una importancia patrimonial importante, valga, valga la redundancia, y que bueno, yo creo que es, eh, es conveniente, y más en esta, ahora ya con la peatonalización de la Plaza de Bais que les da más, más visibilidad, pues que la gente eh, las conozca y, y formen parte de, pues de ese entorno nuevo que, en el que se ha convertido la Plaza de Bais Y por otro lado, eh, lo que comentabas en cuanto a la, a la calidad de la piel, de los edificios de, de nuestro patrimonio histórico. La verdad es que, por lo que me comentan los, los técnicos de, de patrimonio cultural, es un problema eh, bastante extendido por, por esta zona, este, ese problema de, de esa mala calidad de la piedra y que, y que, bueno, pues que está generando mmm, hasta ahora no problemas, eh, no problemas demasiado graves, pero sí que eh, vamos viendo cómo la piedra se va, se va deteriorando y, y cómo. Eh, no se termina de encontrar esa solución definitiva para, para que se conserve. ¿no? Ahora lo, en lo que estamos trabajando es, un, eh, es una técnica totalmente experimental, de momento es, es muy pronto para, para poder sacar conclusiones, estamos trabajando con... Eh, con la gente de la Cal de Morón, que, es una, una, bueno, que también es patrimonio uh -huh. de, de la humanidad una. y desde los servicios técnicos de patrimonio se está haciendo un gran, un gran trabajo con ellos para ver si aplicando las técnicas que, que ellos aplican es posible conservar Y eh, esa piedra, ¿no? Estamos todavía en, bueno, pues una... Eh, es, es todavía una ha, investigación muy incipiente, acaban de empezar, pero bueno, necesita ¿Y, y, su tiempo. ¿Y están tiempo. probándolo en Las Clarisas? Están probando en Las Clarisas, sí. Están probando en una zona, en una pequeñita zona de Las Clarisas, que no tiene... No, ni va, no va a perjudicar, por supuesto, uh -huh. a... A, al patrimonio y sí que bueno, pues se, ha, se ha aplicado una primera capa y, y están pues, tomando las muestras necesarias para hacer un análisis en laboratorio en fin, es algo eh, todavía bastante incipiente y tenemos que esperar a ver si da resultado para poder uh -huh. aplicarlo porque sería en el caso de que fuera positivo muy importante claro. a la hora de poder mantener nuestro Sobre patrimonio todo para frenar esa desintegración de los sillares de la piedra uh -huh. tan antigua de nuestros monumentos Y siguiendo con el patrimonio cultural, eh, estamos, llegamos ya a la finca del Arsenal, uh -huh. en el que Cultura, ya han recibido ustedes la, el informe de Cultura, eh, un informe que desautoriza lo que, ustedes, lo que el Ayuntamiento aprobó, y es la construcción de uh -huh. 950 viviendas en el sector de la finca del Arsenal, en el FIDE de Foro. Sí, efectivamente, en el, es el sector E16, donde está ubicada la finca del Arsenal, un sector... Que, o cuya, cuya tramitación para su desarrollo pues, eh, hace, viene de, más de, de, de hace más de una década, ¿no? estamos hablando eh, del año 2005-2006, no sé exactamente cuándo se empezó a tramitar el plan parcial, pero la última modificación fue del año 2013, que fue cuando se decidió eh, autorizar una altura más a los, a, a los edificios que, que había proyectado construir allí. Eh, a mí lo que, lo que me gustaría trasladar en cuanto, en cuanto a este sector es que el equipo de gobierno eh, lo que quiere y la prioridad del equipo de gobierno es salvaguardar el palmeral histórico. Eh, en, este, en, este, en este ámbito lo que se ha producido, lo que se produjo a primeros de año, fue una comunicación del ministerio eh, diciéndonos que nos abstuviéramos de hacer cualquier... Eh, ...actuación puesto que podría afectar al, al patrimonio de la humanidad, al palmeral... ...podría afectar a lo que, a lo que es la visual de, del palmeral y por lo tanto eh, fue lo que hicimos... Eh, ...parar, no hemos llevado a cabo ninguna actuación, ninguna tramitación... Eh, más allá de las o no han llevado a cabo, los porque al final son los propietarios, la agrupación de interés urbanístico los que, los que actúan en el sector eh, no han llevado a cabo otra actuación que no sea las excavaciones arqueológicas que también, que también son pertinentes y lo que se le ha trasladado tanto al Ministerio como a Consellería como a los propietarios es, desde el Ayuntamiento es eh, nuestra intención de salvaguardar ese, el patrimonio de la humanidad, uh -huh. salvaguardar el Palmeral y por lo tanto no haremos nada que no cuente con el visto bueno del de, eh, Ministerio y de UNESCO y, por supuesto, de, de Consellería. De momento no, no, no tienen ustedes el visto bueno para autorizar esas 950 viviendas. ¿Eso significa que los promotores se quedan sin construir? De momento, tal y como está el proyecto, el proyecto no cuenta con el visto bueno de, de Consellería ni del Ministerio. En lo que estamos trabajando es en una alternativa que pudiera se, eh, hacer compatible el desarrollo del sector con... Eh, la protección del palmeral. Es una, una conclusión a la que, a la que, llevamos des, a la que llegamos perdón, después de una reunión a tres, a tres bandas que se produjo hace escasos días entre Consellería, Ministerio y Ayuntamiento y eh, la postura del Ayuntamiento fue avalada tanto por el Ministerio como por Consellería en el sentido de que eh, trabajáramos en la posibilidad de replantear el proyecto para que pues, pudiera desarrollarse el sector uh -huh. siempre y cuando se salvaguardara el palmeral. Por lo tanto, es la premisa uh -huh. número uno para nuestro... O sea, que están trabajando en ese replanteamiento. Eso significa modificar lo que ya estaba aprobado. Eh, ¿Alturas? Uh -huh. ¿Se bajarán las alturas? ¿Se reducirán las viviendas? ¿Cómo está esa alternativa? Obviamente tendremos que trabajar en un proyecto que implique un menor impacto en el, en el paisaje y un menor impacto en la visual del palmeral. No está definida todavía la alternativa, por lo tanto eh, yo ahora no puedo, eh, no puedo comentar si van a ser cuatro, cuatro alturas, cinco o siete, porque todavía los técnicos están trabajando en ello y, y tenemos que, que, bueno, que buscar soluciones. Pero sí que me gustaría trasladar ...esa idea que por un lado que es un, un proyecto, un desarrollo urbanístico que se viene tra tramitando desde hace muchos años, que también lo que quisimos trasladar uh -huh. al Ministerio, que este equipo de gobierno no se levanta un día y dice vamos a hacer mil viviendas uh -huh. en, claro. en la visual, de, al lado del palmeral. Y, y... Eh, lo que uh -huh. no se entiende es por qué se aprueba este, este sector, esta urbanización, eh, al lado de tres huertos que son palmeral histórico, uh -huh. que tienen la declaración. ¿Eso es, significa que el plan especial de protección del palmeral como nunca se ha aprobado, ¿eso significa que, que ha desprotegido y sigue desprotegiendo al Palmeral frente bueno, a actuaciones urbanísticas de este tipo? Bueno, yo creo que, que aquí se da un cúmulo de circunstancias. También hay que tener en cuenta que las circunstancias que hay ahora no son o la manera de ver las cosas, la manera de... De, de plantearse la protección de Empalmeral y la protección del medio ambiente en general no es la misma ahora que hace 15 años. Yo creo que eso, que eso es evidente, que vamos evolucionando, que, que los propios técnicos del ayuntamiento y la propia consellería pues van evolucionando hacia, hacia una, una mayor protección de todo, de todo el patrimonio natural. Yo creo que, que eso es evidente, por lo tanto, eh, yo creo que tampoco es cuestión de de buscar quién fue o por qué aprobó en su día ese ese plan o ese proyecto, sino de, de buscar soluciones, ¿no? ¿no? porque yo solo pregunto, sí. no, es verdad, no, no hay que, hay que mirar al pasado para ver qué, qué es lo que ustedes tienen que corregir uh -huh. y creo que el plan especial de protección sí. del palmeral ...debería estar ya aprobado. Sí, el plan especial eh, de hecho está en, está en tramitación... Por, eh, bueno, eh, ...esperemos que, que esta, ya vez, esta vez sea ya perdón, la, la definitiva... ...y podamos contar con un plan especial del Palmeral... ...en un muy breve plazo de, de tiempo. ¿no? Hasta ahora mismo se aprobó ya la evaluación ambiental... Y, ...y el Ayuntamiento está trabajando... ...los técnicos de urbanismo concretamente están trabajando... ...en la segunda fase y última para poder te, contar con ese plan especial del Palmeral, que efectivamente es eh, un instrumento absolutamente necesario uh -huh. para proteger nuestro patrimonio de la humanidad. Hay también mucho trabajo pendiente. El ministro Muchísimo. de Transporte <risa> se, eh, puso ya un plazo, un nuevo plazo. Otra cosa es que se cumplan, pero el plazo para la llegada del AVE es en enero y la estación de Matola, ¿cómo se llega de Elche a la estación de Matola para coger el AVE? ¿Por eh, qué ha, porque no, no lo han previsto? Bueno, la estación de eh, la estación de Matola como otro tipo de in infraestructuras existentes eh, en Elche podemos pensar incluso en el propio en el propio aeropuerto, ¿no? Sí, bueno, eso también. Lo miras y parece que esté eh, plantado en el en el territorio, ¿no? Más que yo creo que es, eh, es una cuestión de, de ordenación urbanística, efectivamente, de, de previsión y, y muchas veces, pues esa esa falta de previsión o esa eh, dificultad a la hora de, de tramitar los, el planeamiento urbanístico que, o los planes que serían necesarios para poder eh, eh, enlazar esas, ese tipo de infraestructuras con, con la ciudad pues, eh, son, demasiado, son demasiado lentos ¿no? y son demasiado farragosos. Ese es uno de los objetivos que precisamente tratamos de, de cumplir con la revisión del plan general, tratar de integrar esas nuevas infraestructuras. Hablamos de la, de la estación del AVE, hablamos también del aeropuerto, hablamos de la, propia, eh, de la propia universidad, de su integración en la ciudad y su futuro desarrollo. Todo eso es eh, lo que se trata y se rige con los planes urbanísticos y lo que se pretendemos tratar con con el nuevo con el nuevo plan general yo creo que más allá de eso es una gran noticia que, que por fin el ave pueda uh -huh. pueda llegar a elche y que trataremos de mejorar por supuesto en la, en la medida de lo posible y lo antes posible los accesos a esa estación de momento pondrán autobuses ¿no? una línea que vaya a la estación de, de matola Tra lo tienen previsto trataremos de poner todas las todas las facilidades posibles Bien, eh... El, el otro de los asuntos también que queda pendiente es ese hotel de Arenales. ¿Al final se van a derribar las ruinas? Bueno, la conclusión es que, o, o la situación a día de hoy es que, que hay una sentencia judicial que, que es meridianamente clara y que obliga a derruir esas, uh -huh. esas ruinas. Volvemos a... A, bueno, pues a, a algo que ya te he comentado varias veces en esta entrevista, pero que, que es la realidad, que muchas veces los procedimientos, muchas veces no, casi siempre, los procedimientos administrativos son bastante eh, lentos y, y farragosos. ¿no? Pero lo que uh -huh. sí que es cierto es que hoy estamos mucho más cerca que hace, que hace un tiempo uh -huh. de, que, de que eso sea una realidad. A mí, desde luego, yo soy la primera interesada en que, en que bueno, uh -huh. pues sea una realidad lo antes posible. Vamos a hablar de cómo está creciendo la ciudad. Hemos uh -huh. uh, hablado de ese sector el E16 con esas viviendas 950 que ahora hay que replantearlas, que están al final del fle de fara en la circunvalación sur, finca del Arsenal. Hay más proyectos, eh, hay más sectores urbanísticos que están ya aprobados y que no tienen el problema de la finca del Arsenal? Sí, bueno, ahora mismo hay sectores en, en desarrollo, sobre todo en la zona de, del estadio de fútbol, del estadio Martínez Valero, en la que hay dos, dos sectores en tramitación. El, ¿Cuántas viviendas el, son? Bueno, en total... Creo creo recordar que mmm, restando las de las del L16 en torno a unas 4000 viviendas, si no me equivoco en el L21 habría unas 1000 viviendas, pero pues estoy hablando de memoria. Es el L21 el el el es la una de las zonas del estadio, la otra es el L24 que va un poco la tramitación va un poco uh -huh. más más lenta. Y son 4.000 mm. viviendas en total. En total, en todo Elche, está, eh, la previsión es que se construyan unas 4.000 viviendas aproximadamente en los próximos años. Eso es importante saber. Mm. Estadio Martínez Valero, ¿qué más? ¿Qué, qué otro núcleo? Bueno, estamos eh, las zonas de expansión realmente, si, vemos, eh, si analizamos el núcleo urbano, eh, tampoco hay demasiadas hay zonas Por en, eso se lo en, en expansión. De hecho, el, el suelo urbano para desarrollar ahora mismo es bastante, es bastante escaso, ahora mismo queda un, alrededor de un millón de metros cuadrados sin desarrollar, lo cual, eh, dicho así, puede parecer mucho, pero no es, eh, no es mucho en, en absoluto. ¿no? Tenemos eh, como zonas de expansión principalmente la zona del Corte Inglés y la zona de, de, del Martínez Valero, del, toda la zona del campo de fútbol. Sería en lo que tenemos en desarrollo en estos momentos. También hay un, eh, proyectos presentados para la zona de, frente al hospital general. Ahí también hay eh, terrenos por desarrollar. Cogería sí. lo que es todo alzabares. Eh, bueno, lo que es frente al justo hospital justo es el Sur a, el... el... a la otra parte. Sí, sí esa zona está, está también en tramitación. Y bueno, ahora en lo que, en lo que estamos trabajando precisamente es en cómo eh, en cómo abordamos ese desarrollo, porque eso al final son planes que, que están ahí, pero bueno, que ya llevan su tramitación desde hace unos meses, no es algo que, que haya empezado ahora. Las agrupaciones de interés urbanístico llevan trabajando meses en, ese, uh -huh. en, esos, en esos sectores y, y ahora lo que nos estamos uh -huh. planteando lo que, o lo que hemos hecho es pedir opinión a, a la ciudadanía, a, claro. a, a, bueno, pues a, los, a cualquier persona que pueda estar interesada, expertos en la materia, colegios de arquitectos, colegios de abogados, que nos eh, indiquen su opinión sobre cómo creen ellos que, pueda, eh, que debe crecer nuestra ciudad. ¿no? Que eso es al final lo que, lo que vamos a decidir con el, con el plan general. Yo creo que eh, el plan general quizás sea el documento más importante que se puede, uh -huh. que se puede aprobar en, en un ayuntamiento porque... Eh, ...delimita o, o, o nos dice hacia dónde eh, se va a ir la ciudad... ...en los próximos, en los próximos años, en, en los próximos al menos 20 años... ...porque el, el plan anterior es de, es, de, es de hace 20 años, ¿no? Por lo tanto, eh, estamos ahora mismo en un momento importantísimo... Para, ...para Elche, en un momento en el que desde el Ayuntamiento... ...queremos que todo el mundo participe... ...porque, entre otras cosas, somos conscientes que un plan general... No es cuestión de un equipo de gobierno, trasciende a un equipo de gobierno y, y para ello queremos contar con, con todos y con todas, con todos los grupos políticos del ayuntamiento el, con los que ya estamos trabajando en ese sentido y con todos los uh -huh. ciudadanos y ciudadanas que deseen participar. Y en esa nueva revisión del plan de general, aparte de ustedes, eh, ¿tienen alguna idea de cómo quiere que crezca la ciudad y también tienen alguna idea de cómo quieren también ordenar? el suelo del CAMDEL. Sí, bueno, es pronto todavía para, para definir cuál es eh, realmente o cuál es eh, de una manera pormenorizada el, el contenido de, del nuevo plan general, pero sí que es cierto eh, que manejamos eh, una serie de, de, ideas, de ideas básicas ¿no? que, que estamos dispuestos, por supuesto, a a debatir y a, y a consensuar con, con el resto de grupos políticos. Yo creo que, que el urbanismo ha cambiado mucho, creo que, que el urbanismo de hace 20 años no tiene, no tiene nada que ver con el, con el urbanismo de ahora. Yo creo que hay un cambio de paradigma que es, que es evidente y creo que debemos de adaptar el, el plan general a ese cambio de paradigma. Eh, creo que no, el urbanismo mmm, no debe ser un urbanismo expansivo o exclusivamente expansivo, eso no quiere decir que no, se puedan, que no haya que, que seguir desarrollando el municipio y que seguir claro. haciendo viviendas nuevas, pero por supuesto hay que, hay que tener en cuenta, pues hay que apostar desde mi punto de vista por, por la rehabilitación de barrios, de barrios degradados y por la, eh, por la salvaguarda de, de ciertos valores como, como el medio ambiente, como crear una infraestructura verde de que, que esté realmente protegida, que no, que no, cuya protección no sea aislada como ocurre, como ocurre uh -huh. actualmente. Tenemos eh, muchos parajes naturales cuya protección eh, no, es que, no es que no estén protegidos, pero sí que eh, necesita más. necesitan eh, pues esa, yo creo que esa, que esa coordinación uh -huh. y ese eh, introducir nuestros, nuestro patrimonio natural en la en la vida de y en, y en la en la vida del, del municipio y que, y que la gente los disfrute ¿no? Quedan, creo que no tenemos mucho tiempo más efectivamente <risa> quedan minutos para terminar pero es importante porque eh, es cierto lo, lo está usted eh, pues dando pinceladas de cómo hmm. quieren ustedes eh, planificar el desarrollo urbanístico de este municipio, van a apostar, dicen, por la rehabilitación de barrios, por las zonas verdes, por la conservación del suelo, eh, pero, y en cuanto a las infraestructuras, ¿qué infraestructuras son las que van a caber? ¿Van a, van a recuperar ese proyecto del tranvía? ¿Se van a hacer más carreteras? Eh, ¿se, va, ¿Se va a hacer una nueva depuradora? ¿Qué infraestructura ¿Una planta de residuos? ¿Qué, ¿Qué infraestructuras van a caber? Bueno, yo creo que en el, en el, durante todo el desarrollo de, de los trabajos para la elaboración del plan general, evidentemente se irán planteando todas las mejoras de infraestructuras que sean necesarias para dar servicio a una ciudad A, como Elche para dentro de. hasta dentro de 20 o 30 años que se vuelva que se vuelva a revisar el, el plan general. Por lo tanto, eh, la prioridad ahora es integrar las infraestructuras que tenemos en el en, en la ciudad, en uh -huh. el en el municipio, conectarlas adecuadamente y, por supuesto, pues planificar qué infraestructuras son necesarias para el futuro. Pues hay mucho trabajo y nosotros tenemos Muchísimo. que agradecer a la concejal de urbanismo que haya venido para explicarlo y sobre todo al equipo de gobierno que lo haya abierto, esa revisión del plan general a, a la participación ciudadana. Es muy importante que nos impliquemos en la planificación y diseño de la ciudad que queremos en un futuro. Efectivamente. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Tele Radio Marca.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 Ajá, no normal. seáis innovadores, Hay que a conformaos, algo. dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el sub de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San Jon Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San Young, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en SanJongAlicante.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya a las 11 en punto, nos despedimos. Les deseamos que tengan una buena jornada de lunes. Mañana martes estaremos y ya viene nuestra compañera Rosa Lucas. Nos despedimos con lo último. Lo ha sacado Taylor Swift. Su segundo álbum lo ha hecho en 2020, no uno, sino dos. Evermore.